Radio La Negra, Río Negro Bueno, ahí estamos en comunicación ya eh, en, en vivo con nuestra compañera allí en Plaza Pagano eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Bien Hola, buenas tardes, acá estamos en la plaza eh, con varios compañeros y compañeras docentes, no sé si se escucha un poco el ambiente Sí, ahí estamos escuchando algo de sonido, ¿qué está pasando Mariela? Contanos Bueno, eh, dentro del marco del, de la lucha que venimos llevando adelante del colectivo docentes eh, a nivel provincial, eh, en nuestras zonas se, se planteó la posibilidad de hacer distintas actividades locales y una de ellas es esta en la que estoy participando, que es un este festival eh, de docentes en lucha donde bueno, se acercaron distintos compañeros, compañeras, y estudiantes que son músicos y bueno, estamos compartiendo un poco eh, sus canciones y bueno, un poco de alegría en el marco de lo que nos está pasando, ¿no? Tuvieron si unos chicos eh, del cem bueno ahora hay un profe del CEM23. Mirá bueno, veo que hay perros también. ¿Vos <ríe> hablás? Sí, digo, veo que hay perros también. Sí. Está, está todo el mundo Bueno, Mariela eh, Un poco también la idea era que nos cuentes Vos sos docente de la Escuela 103 este Hoy se llevó a cabo allí una, una actividad eh, ¿Querés contarnos un poco? Eh, bueno, como te decía En el marco de la lucha ausente hay muchas propuestas Entre esas hay actividades por escuelas y algunas propuestas para lo que queda de, de la jornada de paro del de, de miércoles eh, 19 y jueves 20. Así que bueno, contarles que por lo menos en la zona de Mayín, en el día de hoy hubo algunas actividades en la escuela 103, en la 118, más que nada convocando a la comunidad, contando un poco el marco de la lucha que estamos llevando a cabo, Y bueno, en el caso particular de la Escuela 103, que es donde yo estoy, eh, pudo hacer este, un, una comida compartida con, con las familias que llegaron. Sobre todo, este, lo interesante fue que pudimos usar todos los, los productos que se dan en la huerta escolar. Y bueno, fue como este, muy gratificante. Eh, saber que lo que comimos hoy lo producimos en nuestra escuela con los chicos y las chicas Y bueno, también se, se repartieron bolsones, eh, algunas, algunas verduras que también salieron de la huerta, zanahoria, puerro, remolachas Bueno, vi un poco de todo mira qué bueno Bueno, y cómo fue la concurrencia, cómo, cómo se sintió el ánimo entre las familias Bueno, en principio este, no teníamos transporte escolar porque estamos en el marco de la jornada del bar, un paro activo así que se acercaron las familias que están cerca de la escuela y a su vez este, bueno, que tienen posibilidad de, de movilizarse pero calculo que teníamos nutrido el, el, eh, nuestro espacio común en la escuela habría 60, 60 personas con chicos y chicas que se acercaron junto a los docentes que estábamos ahí haciendo la actividad. Mira qué bueno. Mariela y ahora en la plaza digamos está sucediendo también otra actividad que es este festival eh cómo cómo, cómo sigue, cómo viene. Bueno, hoy en la mañana hubo una asamblea del sindicato como para definir el resto de las acciones y nos encontrábamos hoy aquí en este festival eh, eh, que hay una osa popular y, bueno, estaba previsto también una serie de ropas. Para seguir mañana a las 12 eh, nos vamos a encontrar en, en, en la puerta del hospital Fonal para poder marcar junto al sector de salud hasta el paralelo se va a hacer una especie de volanteada y corte intermitente para dar a conocer eh, a la gente cuáles son los reclamos del sector de salud y de educación y después el día jueves 20 habrá actividades por escuela eh, las escuelas rurales nos vamos a encontrar también como para poder eh, plantear cuáles son las problemáticas de, de nuestra modalidad y ya después este, el viernes que estamos en, en clase el gobierno llamó a paritaria, así que ahí se verá cuáles son los ofrecimientos que realiza y si es que entiende el marco de la lucha que se está planteando o no, ¿no? Uh -huh. Para después, el día martes 25, se va a dar el congreso sindical como para tomar decisiones El martes quedó entonces el congreso de la UNTER. Sí, exactamente. Bien. Bueno, entonces... Eh... Vamos a seguir atentos y atentas esta, el desarrollo de estos días que tienen muchísimas actividades eh, y que evidentemente están dando cuenta, digamos, de un, de un enojo significativo, no solo docentes, sino que, bueno, vos nombrabas ahí eh, la gente de, de salud. este Hay un montón de vecinos y vecinas que han estado participando también de las marchas porque porque, bueno, la salud y la educación nos toca a todos, ¿no? Y después que, bueno, también es como que es momento de que dentro de los colectivos de trabajadores y de la población en general empecemos como a generar nuestras propias agendas de trabajo y justamente hacer efectiva la, la capacidad de agencia que tenemos para transformar lo que nos pasa, ¿no? Así que eso es parte un poco de, del marco de lucha en el que estamos y, y de la esperanza que tenemos muchos y muchas de empezar a construir algo nuevo. Tal cual. Bueno, también hay actividades, hay marchas y movilizaciones a nivel provincial, eh, que bueno, vamos a estar eh, charlando con compañeros de otras seccionales de, de UNTER, seguramente con compañeros de Cipoletti que suelen eh, atendernos fácilmente. Bueno, muchas gracias Mariela, vamos a, a seguir atentos y atentas entonces a, a lo que vaya sucediendo. Bueno, perfecto. Acá seguimos entonces acompañando el festival. Bueno, también? entonces sí. quien ande por ahí y se quiera dar una vuelta, en Plaza Pagano, en la zona de Los Murales están, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí en la zona de Los Murales se está desarrollando en este momento un festival... Eh, organizado por docentes en lucha eh, para, para visibilizar el conflicto, para ponerle alegría como decías hace un ratito y ahí seguramente se irán encontrando un abrazo, gracias Mariela muy bien, eh, Mariela Miremont una compañera docente eh, que nos hacía un relato de lo que está pasando ahora en Plaza Pagano. Si vos estás por ahí por el pueblo, te querés dar una vuelta, eh, podés hacerlo en este momento. Informa Radio La Negra, Río Negro. Ayer, lunes 17 de de abril Se realizó en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón una, La presentación de un libro La editorial El Choique, editorial que hace parte de la agrupación Rojinegra Al igual que Radio La Negra y eh, Prensa del Pueblo Presentó un libro eh, de la editorial Los Ríos de Córdoba El libro se llama El Silencio postales de La Perla, y lo hizo con su autora, Ana Iliovich, en el auditorio del Instituto de Formación Docente. Ana Iliovich es una de las pocas sobrevivientes al Centro de Tortura y Exterminio La Perla, uno de los más grandes y de los más conocidos en de Córdoba por donde lamentablemente pasaron aproximadamente entre 2.500 y 3.500 personas. Vamos a compartir eh, los primeros minutos de la presentación de este libro en el que Ana Ilyovic lee algunos fragmentos de del libro que estaba presentando y que de paso decimos que pueden contactar a la editorial si les interesa el libro eh, buscando en internet editorial Los Ríos de Córdoba. El libro se llama El el silencio postales de la perla de Ana Iliovich, todo con i latina. Eh, y como suena. Vamos a escuchar. Ah, y, y que la editorial Los Ríos te lo manda, al mismo precio que lo podías conseguir ayer, gratuitamente a cualquier parte del interior de la Argentina. Vamos a escuchar entonces el comienzo de la intervención de Ana en la presentación del libro de ayer. Bueno, que muchas gracias, ¿no? Estar acá en el bolsón parece como muy mágico. Eh, gracias, Javier. Y, bueno, es la familia Ishikawa en su conjunto, que, que yo siento que condensan el amor, ¿no? <ríe> y la ternura y el sentido de, de la militancia, como dice Javier, que es una palabra este que en mí tiene que ver con eh, una especie de, de deseo de transformar la realidad y volverla más justa. Eh, después, las, las maneras que uno va encontrando para hacerlo son muy diversas. A veces se le pierden a uno y otras veces las reencuentra, digamos. ¿no? Pero... Digamos, me parece que en, en mí, y esto es lo que este Javier decía, hay como un hilo desde antes de la dictadura y la lucha por un mundo más justo. En... Yo siempre cuando voy mucho a los colegios y trato de explicarle a los chicos de qué se trataba la lucha por la que este, nos hicieron tanto daño después, ¿no? Y, y siempre digo, bueno, le voy a decir muy sencillo, que los pobres sean menos pobres y los ricos menos ricos. Es así de simple, me parece, este, como para decirlo gruesamente, que la riqueza del planeta este, eh, más cuidada y ahora, eh, digamos, eh, la variable del, del cuidado del planeta este, entró en mí con mucha intensidad pero no era antes eso lo que uno se daba cuenta que pasaba pero si sí nos dábamos cuenta que la riqueza estaba mal distribuida y que no estaba bueno que en un país tan rico haya chicos muriéndose de hambre así de simple me parece que era el motor que nos movía a tratar de transformar esta sociedad en la que vivimos y después bueno fueron entrando otras variables no el tema de los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades. Eh, pero eso eso no era lo que nos movía en ese momento. En ese momento estábamos este más preocupados exclusivamente porque la riqueza estaba mal distribuida. Y, y por, por pelear contra esa mala distribución de la riqueza nos pasó lo que nos pasó y que fue muy terrible y muy eh, muy brutal y es lo que yo este, intenté contar un poquito de eso en este libro pero antes de eso yo quería contar que eh, conocí a la familia Chicago en Tucumán en algo que también tenía que ver con la militancia que fue trabajar en la alfabetización de adultos y conocí a mi amiga María Angélica y a su compañero al cual recuerdo hoy con mucho cariño porque me dieron como un, un, un hogarcito en un lugar donde yo estaba muy sola y, y donde no solo estaba sola sino que también estaba en silencio porque no, no hablábamos de lo que nos había pasado había era la dictadura se quedó en nosotros mucho tiempo más de lo que de lo que duró en términos este, reales se quedó en nuestros corazones en nuestros cuerpos y por eso este es el nombre de, del libro que yo escribí a mí me gustaría leerles alguna partecita para que Este, ...donde de alguna manera les, puedo, les, les explico... explico ...por qué escribí este libro y por qué se llama así. Romper el silencio. Empecé a escribir estos textos a fines del siglo pasado... ...a partir de mis encuentros con el Toto Schmuckler... ...quien se había tomado el trabajo de escuchar a sobrevivientes... ...de los campos de concentración de la Argentina... Desde que se difundieron los primeros testimonios allá por los 80. Mucho antes de Malvinas, de la decadencia de la dictadura de Alfonsín, de la CONADEP y el juicio a las juntas, mucho antes, digo, habían aparecido testimonios que daban cuenta de la existencia de los campos y del destino de los desaparecidos. El Toto, allá por los 80 Fue uno de los que se preguntó, tal vez por la impronta trágica de andar buscando a su hijo y que éste, el de sobreviviente, hubiera sido uno de sus destinos posibles, se detuvo a escucharnos. No culpo al mensajero, creyó en el mensaje terrible que portábamos y se hizo cargo de su propio dolor la existencia de seres como él inclina en mi caso la insondable sospecha acerca de la especie hacia lugares más amables en uno de esos encuentros surgió la invitación ¿por qué no escribís? y debe ser que había al acecho mucha palabra porque a borbotones fueron saliendo las primeras postales esas que nunca se terminan de escribir han pasado muchos años algunos en los que quedó la hoja en blanco otros de pocas palabras hoy decido poner un punto y dar a luz tanta sombra hoy que mis hijos han crecido hoy que tengo fuerza para exponerme a la dicencia y maledicencia a la crítica amable o no al amor que va y vuelve a la incomprensión y sus opuestos. Hoy muestro, sin ninguna pretensión de universalidad. Es mío, ni siquiera es lo que viví. Es un pedacito de lo que yo sentí que me pasó. Es un pedacito de lo que yo recuerdo, de lo que sentí que me pasó. Así atravesado por las circunstancias personales y políticas en que fui escribiendo hay textos que son contradictorios y elijo dejarlos así porque dan cuenta de los diferentes contextos en que fueron escritos me parece bueno poder leer esta diversidad tan humana, atravesando cada palabra mis miradas en relación a la justicia que van desde el descreimiento a la tibia esperanza al alivio de que exista al consuelo de que esté siendo las permanentes reflexiones y dudas en torno a mi lugar como testigo, judicial o no, mis miedos y sobre todo mi culpa, que va y viene y se pasea oronda por cada palabra que casi no da respiro. Muchos amigos y amigas, hermanos de la vida han leído estos textos de a poco como fueron saliendo, gracias a todos. De cada uno volvieron palabras vistiendo la desnudez que me significan. Gracias también porque han sido y son parte de lo que le ha dado sentido a esta sobrevida. No hubiera escrito esto sin el amor de Osvaldo, incondicional, sosteniendo, apuntalando la casa, trayéndome cuando no podía volver, tironeándome hacia la vida, a los hijos, el sol, los hijos, el mayor y mejor sentido que esto pueda tener hay presencias la presencia de los ausentes herida abierta para siempre los conocidos y los que no los intuidos de alguna mirada debajo de la venda los indecibles que necesitan palabras y no las encuentran hay enorme silencio este es un intento fallido de romperlo no importa Sabemos, es la mayor herida que nos dejaron. Por eso el nombre de las postales, para construir sentido con palabras, para restañar huecos que el ácido corrosivo del terrorismo de Estado le hizo al alma de este país y a la mía. Un poquito de cura. Bueno, ahora les voy a leer un... un un texto que leí en tribunales cuando fui a dar uno de mis testimonios y que fue un texto peleado porque yo necesitaba leerlo y el juez no me dejaba leer porque no se puede leer cuando uno va a dar testimonio, pero bueno le pedí tanto que me dejara leer que me dejó y entonces escribí les, leí esto en, en uno de los, en los juicios en los que fui testigo me parece importante aclarar que por la perla pasaron 2500 personas, alrededor de 2500 personas y sobrevivimos apenas 200. No tenemos ninguna cifra específica ni estricta porque la situación secuestro, absoluta ilegalidad. Es muy difícil entender esto en este momento esa situación de absoluta ilegalidad ni siquiera era una cárcel era un campo de concentración entonces leo, insisto en leer y finalmente el juez me deja y leo había una mujer barriendo la vereda y un hombre se acercaba caminando era sábado 15 de mayo con muchas hojas secas anduve en las calles para encontrar al compañero cuando apareció, también dos autos cargados con hombres y armas que pararon y bajaron y nos tomaron. Yo grité, grité tanto, la señora quiso protestar, defenderme, el señor, los apuntaron y amenazaron. Yo seguía gritando y retorciéndome hasta que una trompada en el estómago quebró mi resistencia. Me metieron al auto, al muchacho también. Era sábado, mayo, otoño, hojas secas, de esas que yo amaba. Allí, en ese lugar, en esa calle de Alta Córdoba, frente a esa señora que quiso ayudarme, empezó la muerte, empezó la perla. El campo de concentración estaba instalado en esa calle de Alta Córdoba. El poder. Esa escena es el terrorismo de Estado. Es la señora que barre y no puede defender a una chica de 20 años que golpean delante de ella. Son hombres apuntándola en una mañana de sábado sin ley, sin amparo. Hay zona liberada para ellos. Eso es el terrorismo de Estado, el desamparo la total intemperie y la muerte, la omnipresencia de la muerte. En mi testimonio constante, ese que aparece cuando no lo convido, que se sienta conmigo a decir lo que no voy a decir en el juicio, porque aunque lo digan no lo digo y porque nunca alcanza, porque siempre hay más y más y más y más. En ese testimonio yo digo y parece una pero perogrullada pero sin embargo yo digo que lo peor fue la muerte de mi mamá de mi hijo, de mi compañero de mi hermano, de mí y también la tortura sin límite, sin tiempo sin salida sin esperanza bueno <risas> eh, y por último les leo este textito escribí porque me parece que tiene que ver con, con cosas que nos pasan hoy y que este bueno, Javier me pidió que que hiciera alusión se llama la jubilación yo estoy jubilada hace como 10 años ¿no? del hospital donde trabajaba soy psicóloga y maestra y Y nunca dejé de trabajar en realidad, pero bueno, <risa> seguí escribiendo y eso sirvió. Es 23 de agosto, un día después del 22, el 22 estreleu, pero también Elías, que se murió cuando recién tenía dos años, cayéndose del techo, cayéndose de la vida, cayéndoseles al padre y a la madre... Mariana, a quien se le había caído el padre 30 años antes, en manos de los mismos que mataron entre lejos. Y los pensamientos se remolinan infinitos de asociaciones no tan libres. Libre, sin embargo, me siento hoy porque inicié el último tramo del camino a la jubilación. Nada de muerte. Libertad para nuevos caminos, tiempo para contar. Abuelita contando, abuelita que en el 76 tuvo 20 años, redondos y la piel brillante como los ojos, la piel que tomaron, retorcieron, chamuscaron, dolieron, secaron, opacaron hasta el infinito, como los ojos. Abuelita que recuerda y no. Nos mataron y nos perdimos el sol, el dolor del amor, el placer del amor, la ternura del amor, el desamor, el mar, las flores, las distintas formas de la pasión, el crujido de las hojas en los otoños que no fuimos, herirnos, brillar con los hijos, enojarnos, envejecer, nos perdimos morir como se muere la gente, de muerte no más, morir de haber vivido una música, un atardecer, hacer y no hacer la revolución. Y la abuela solo tiene una certeza, no quiere que vuelva a pasar. Y entonces dice que la política, el poder, el poder de transformar, de hacer el mundo amable o al menos un poco, es complejo y confunde. Y uno se puede perder en ese laberinto, volverse otro, duro, dueño del saber, fuerte, que ya no duda. Y entonces, allí, en ese preciso pasaje, perder y perderse y eso no debería volver a pasarnos no deberíamos nunca ni por un segundo parecernos a ellos nada decretarnos de otra especie ejercerla todas las mañanas informa radio popular Cheguevara rosario ayer se cumplió bueno se recordó una vez más la cuestión esto del día del preso político no en todo el mundo y este lo que está pasando a vos en américa latina es eh, bueno que el sistema y el aparato represivo fundamentalmente y económico no quiere que eh, se combatan y que no quieren entre otras cosas que eh, se le discute el poder no y eso es una de las cuestiones porque eh, creo que vos estás detenida Yo creo que la existencia de prisioneros políticos en nuestra América fundamentalmente eh, significa también de que los pueblos eh, no están callados, no están contentos y no se resignan a su opresión. De una u otra manera, de una y otra forma de lucha eh, expresa su descontento, expresa su rebeldía y reclama sus, sus justos derechos. Yo creo que la situación de los presos políticos, su existencia, es eh, por esa razón, por esos motivos. Uh -huh. Sí, es la, es la manifestación de las contradicciones que tienen, ¿no? Porque por un lado, en la, algunas constituciones se manifiestan los derechos de los pueblos, pero en la realidad, este la cuestión de la concentración económica, la concentración política, este es va por el otro lado, ¿no? este La concentración de la tierra, fundamentalmente, bueno, acá en la Argentina... Y, y en Paraguay, y más todavía, ¿no? Es una de las cuestiones que al alzarse contra esto o a denunciar esta situación, es que la única respuesta que tienen es es eh, la represión. Yo creo que las leyes, eh, y eso eh, decimos por experiencia, y no solamente mi experiencia personal particular, sino que creo que la experiencia de nuestros pueblos es que las leyes en realidad están escritas para defender los intereses de una minoría que domina, maneja... Eh, ...los destinos de nuestro de nuestros territorios de nuestros países de nuestros pueblos entonces cuando eh, uno reclama uno protesta eh, por justos derechos por justos reclamos porque creo que el ser humano eh, tiene derecho el ser humano digo en, en forma abstracta en forma general tiene derecho a la salud tiene derecho a una alimentación tiene derecho a un trabajo digno ¿no? tiene derecho a la dignificación a, a su dignificación como ser humano Y cuando el sistema que nos contiene actualmente, el sistema capitalista, eh, nos niegan esos derechos legítimos y esos derechos fundamentales que hacen al ser humano, entonces los pueblos protestan, entonces los pueblos luchan, y entonces los pueblos inventan formas y maneras de lucha, de resistencia, y eh, precisamente estos gobiernos y estados absolutamente antipopulares eh, tienen como única respuesta la represión la represión y la violencia descarnada hacia los pueblos, hacia quienes luchamos. claro Y la ley eh, acomodan de acuerdo a los intereses eh, o decisiones políticas que tengan en, en momentos y en situaciones eh, circunstanciales. Es lo que me pasa en lo personal. La, la ley paraguaya establece que la persona o, o cualquier persona privada de su libertad Eh, tiene una condena y una vez que la condena tiene cumplido eh, debería de recuperar su libertad en mi caso no pasó hace dos años que tengo prisión ilegal porque ni siquiera la ley eh, eh, justifica o sea que no no hay una argumentación jurídica que justifique la prolongación de mi prisión pero sigo estando presa claro, claro entonces acá hay, hay, se abren varias varias preguntas ¿no? una de esas es bueno, que igual son la, las reacciones que tienen los, los uh, los partidos, que dicen ser oposición en Paraguay, no que supuestamente tenían que estar vigilando que estas cosas no ocurran, o me imagino yo, este la oposición en general este, quejándose de esta situación. Yo creo que ahí tiene que ver un poco también las posiciones políticas, las posiciones ideológicas, Eh, y cuando eh, nosotros, en particular en eh, mi caso, asumimos una posición que va en contra eh, de la forma eh, tradicional, digamos, de eh, disputas políticas, entonces eh, ningún tipo de garantía jurídica, legal, ni eh, en términos de la democracia burguesa están garantizados entonces mis derechos eh, por más que se violen eh, se calla se silencia pero no solamente mi situación eh, de prisión ilegal no solamente de prisión en mi situación personal sino que también algo mucho más grave algo mucho más brutal que es la desaparición forzada de lichita mi hija sí. una nena que eh, lleva más de dos años desaparecida Eh, aunque a esta altura, por los datos, por las informaciones que eh, eh, vinimos recabando a través de la campaña, a través de las delegaciones humanitarias que desde la campaña internacional donde está Lichita, eh, logramos impulsar, eh, todos los elementos indican, todos los elementos señalan de que en realidad eh, Lichita... Eh, está en manos de las fuerzas de tarea conjunta de Paraguay y el responsable político de su, de su desaparición política es el presidente de la república uh -huh. y el este estado está haciendo eso, está desapareciendo eh, una desaparición forzada es un crimen de esa eh, humanidad y a, a la par también el asesinato de Lilian Mariana y María Carmen dos nenas de 11 y 12 años son son situaciones o son... Eh, cuestiones o reacciones eh, brutales de un régimen habituado a esta habituado a reprimir y a, a, a perseguir y a asesinar y a desaparecer a su pueblo, y fundamentalmente cuando este pueblo es rebelde, cuando este pueblo protesta, cuando este pueblo no se calla, no se somete, no es sumiso, entonces la la contrarreacción es de, eh, tiene estas características. Uh -huh. Y ¿Sí? eso es lo que... Sí. Te escucho, te escucho por favor no, no que eh, como que son muchas muchas cosas muchas situaciones que se que uno es más grave que otro claro. y se, se acumulan y se enciman entonces como que eh, el, el grado de violación de derechos eh, el no cumplimiento de leyes como que hasta a veces eh, es menos grave digamos en comparación a lo que eh, significa una desaparición forzada de manos de un estado habituado a eso Eh, el asesinato y fusilamiento de dos nenas de 11 y 12 años y encima jactarse de eso eh, que eh, de repente es mucho más grave digo, sí. eh, o sea que toco estos temas porque eh, hacen también un poco a lo que es la a lo que es mi prisión ilegal a lo que es la, la, la existencia de, de presos políticos en Paraguay aunque eso el régimen niegue eh, no significa que no exista claro. y eh, es parte digamos de, de, de todo esto Chalo, eh, también, eh, porque uno cree que de este, este regreso de las democracias a este esta parte del mundo, en Argentina estamos diciendo que estamos el año número 40, el regreso de la democracia, pero también hay una cuestión que por ahí uno cree que no está más el plan Cóndor, o que nosotros creemos que ha sido, si no está más, ha sido sustituido. ¿Por qué digo esto? Porque Paraguay, pese a esta bestialidad y fundamentalmente lo que está pasando con la familia Villalba y con sus integrantes, este, cómo son perseguidos brutalmente, cómo son detenidos, fusilados y desaparecidos, la eh, Paraguay tiene una un lugar en el espacio tiene un, un en, dentro de lo que es en derechos humanos, no, no solamente eh, un reconocimiento de toda esta bestialidad que está llevando adelante el gobierno se, se ingenió o sea por, por decirle un, un, una de no por darle una denominación o se esforzó estos últimos años en eh, ocupar altos cargos dentro de lo que es eh, el comité de, de derechos humanos eh, en tanto en naciones unidas como en el, en la comisión interamericana de derechos humanos o sea que mete altos funcionarios en esos lugares Eh, creo yo para eh, asegurarse impunidad asegurarse en, en, en las más altas esferas impunidas ya que en, en el país tienen asegurado la impunidad y cuando nosotros eh, nosotros y la militancia eh, acudimos a, a esos organismos con eh, con la intención de que nos escuchen de que eh, miren un poco el grave eh, grave violaciones de derechos humanos Porque hay que entender una cuestión estos regímenes pues se, se jatan de que eh, son respetuosos de derechos humanos de que se, se está viviendo en un estado de derecho de que eh, la democracia está vigente yo creo que la, eh, está vigente una democracia pero para el capital no para el, no para los pueblos porque si vamos a, eh, a fijarnos en las condiciones de vida de miseria que crece de eh, nuestro pueblo no se como que eh, está en, con, en contra digamos de ese o demuestra lo contrario del, del discurso claro. Porque no podemos hablar de un estado de derecho con hambre eh, no podemos hablar de un estado de derecho donde se fusilan nenas donde se desaparecen niñas no se puede hablar de derecho de, de, de un estado de derecho al menos así como eh, nos dice una narrativa que todos los días eh, repiten los medios hegemónicos y, y los políticos de Paraguay claro Claro, y Te quiero, no sé si estás enterada, pero de cualquier manera va a haber aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina en varios lugares una demostración frente a la Embajada y a los consulados de Paraguay reclamando, bueno, el esclarecimiento de la desaparición de Lichita, reclamando tu libertad, la de, la de eh, Laura. La de Laura, la de Laura. Estamos acá, también te quiero decir... El, el juicio. Sí, sí. El que juicio, el, el, el, el, no sé si llamarle juicio, en realidad es un simulacro eh, que se lleva adelante el 20. Serían pasado mañana. Exactamente. Sí, sí, realmente, bueno, mostrando una vez más este ese, ese monstruosa cara no que tiene ese sistema, ¿no? Tanta hipocresía. Carmen, eh, acá, Lisandro, me meto en la conversación. Eh, bueno, primero abrazarte y saludarte desde acá, desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara. Y en ese sentido, eh, que también para no no quitarte más tiempo, qué mensaje estando aquí desde el Buen Pastor de Paraguay le podés dar a a las miles y miles de presos políticos que hay en el mundo, como decía Daniel, todavía en Latinoamérica que se habla tanto de esta democracia eh realmente existente en Chile, en Colombia, en bueno, las presas y presos palestinos que que que se han solidarizado también con tu lucha. ¿Qué mensaje se le puede dar a todo ese movimiento revolucionario que hoy está levantando la bandera de las presas y presos políticos? Eh, no sé si mensaje, pero más bien diría que es la bandera de dignidad eh, a esas organizaciones y a esa hermosa militancia eh, persistente, combativa, ...que a lo largo y ancho de nuestra América... ...sigue eh, saliendo a las calles... ...sigue peleando... Eh, ...no cree en el discurso... ...en la narrativa que crean los regímenes... Eh, ...como el paraguayo... ...como el colombiano... ...como el chileno... Eh, ...sin embargo... ...se contrapone... Eh, ...es un poco la otra cara humana... ...la otra cara de pueblo... Eh, que, ...que le caracteriza... Al, ...al pueblo pobre... ...a esa militancia eh contraponerse a lo inhumano contraponerse a lo a lo bestial que, que son los regímenes y la, la verdad que por por estos días eh, venía un poco reflexionando sobre lo que significa un prisionero político de lo que es un prisionero político y de lo que eh, de alguna forma digo debemos ser porque eh, pese a las condiciones y a la situación que nos toca vivir Eh, tenemos un compromiso un compromiso con nuestro pueblo un compromiso con nuestra lucha que es mantener la bandera la bandera combativa la bandera de, eh, de lucha eh, para decirle a nuestro pueblo que le, pese a la represión pese a la barbaridad que uno debe eh, sobrellevar la única cosa que nos puede garantizar avanzar romper con estos regímenes eh, inhumanos Eh, bestiales es la lucha es la lucha, es la unidad es el abrazarnos como campo popular eh, combativo y no bajar la guardia, no bajar la bandera alguna vez eh, vamos a tener que eh, aumentar nuestra fuerza y alguna vez esa correlación de fuerza vamos a tener que voltear del lado del campo popular del lado de la humanidad del lado Eh, de la civilización real porque a esto no se le puede llamar civilización sino que barbarie entonces como como prisionera diría eso porque qué eh, la, la esperanza la esperanza y el creer en la capacidad de lucha del pueblo así como que así como todos los días produce con su mano con su trabajo produce y desarrolla eh, nuestras sociedades esa mano obrera esa mente obrera campesina, así también eh, ese pueblo valiente ese pueblo que todos los días lucha por sobrevivir puede cambiar la historia con su lucha, con su combatividad y sobre todo ese campo popular, militante politizado, consciente que se debería eh, cada vez más eh, aumentar eh, cada vez más eh, fortalecer, porque ahí está la única garantía que tenemos los pueblos eso y un gran abrazo un gran abrazo eh, a no bajar nunca la esperanza a no perder nunca la fe en la lucha, en la revolución a todos los compañeros y compañeras que están tras la red eh, Eso, un poco. Sí realmente un gustazo haber mantenido esta comunicación desde aquí, desde Rosario y por supuesto toda nuestra solidaridad y como decía Eh, lisandro un gran abrazo a la distancia y bueno este vamos a seguir este haciendo todo lo posible y un poquito más para que recupere la, la, tu libertad y por supuesto que se aclarezcan todos los hechos desde aquí por supuesto para continuar con la lucha así que desde acá un abrazo un gran abrazo abrazo grande y muchas gracias hasta siempre carmen un abrazo grande hasta siempre abrazo grande informa bolche radio colombia señora para, para las proposiciones de eliminación y abrimos el registro para votar gracias presidente bueno varias consideraciones frente a las intervenciones que han apoyado la proposición de eliminación del artículo si se revisa el proyecto de ley lo primero que nos damos cuenta es que es un proyecto de ley que no afecta la actual industria petrolera. No se están tocando los yacimientos convencionales que hoy están garantizando los recursos que ingresan por ese sector. Estamos cerrando una puerta, una puerta que no se ha abierto en Colombia. Estamos diciéndole no a nuevas exploraciones, explotaciones petroleras en yacimientos no convencionales que van a traer un impacto ambiental altísimo, que va a dejar el hueco ambiental de nuestros territorios, que va a dejar la promesa del desarrollo que nunca llegó y que ya está comprobado en los territorios que hoy han sido sujetos de extracción indiscriminada de hidrocarpuros. Eso es lo que está planteando el proyecto de ley. La prohibición del fracking, de la práctica de fracturamiento hidráulico en yacimientos altísimos no convencionales, convencionales asociados además a tres tipos de hechos, esa es la primera claridad, senadora Paloma senadora Lirio, senador Ciro hay además un concepto positivo del Ministerio de Hacienda así como el Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Minas, que nos dice que no hay afectación a las finanzas públicas, no hay afectación en el marco fiscal de mediano plazo, creo que esa es la claridad y la tranquilidad que debe tener este Senado, que debe tener el Congreso de la República, y es lo que hoy estamos sometiendo a consideración. Ahora bien, yo quiero que hagamos más allá de esta claridad que me parece fundamental y creo que es el argumento principal para solicitarle a esta plenaria que vote negativa a esta solicitud, que vote negativa a esta proposición. Creo que es necesario abordar el debate desde un análisis de fondo, desde un análisis de la situación planetaria que hoy estamos viviendo, de una situación de crisis climática en la que la extracción y el uso de hidrocarburos tiene un papel fundamental y una responsabilidad histórica en lo que ha sucedido en el mundo y de la situación en la que hoy estamos inmersos. Los combustibles fósiles, y no es un secreto para nadie, son los causantes, los principales causantes además de las emisiones de gases efecto invernadero. El 86% del dióxido de carbono proviene del uso y de la explotación indiscriminada de los hidrocarburos. Pero datos adicionales, solamente 100 compañías que extraen petróleo, que extraen hidrocarburos en el mundo, son responsables de la generación del 71% de gases invernadero. Efecto invernadero. Y si queremos hablar, senador Ciro, de datos científicos, porque me parece que este debate se tiene que dar y se ha dado, lo dimos en la Comisión Quinta del Senado, lo hemos dado en los territorios con datos, con estudios científicos, que nos dicen además que los impactos ambientales que se generarían a causa de permitir hacer fracking, hacer fracturamiento hidráulico, en secciones horizontales y abrir una puerta a los yacimientos no convencionales son innumerables nos están pidiendo y quiero que tengan ustedes en la cabeza una cifra muy muy fuerte en 104 años, senadora Lirio de la historia petrolera de Colombia se han perforado 23.000 pozos con el mecanismo convencional que tiene que ver con la apertura pozos verticales si abrimos esta puerta lo que nos dicen los estudios y lo que nos dicen los científicos además es que estaríamos acelerando siete veces, siete veces el ritmo de la extracción en Colombia. ¿Qué significa eso? Que en menos de 15 años estaremos abriendo alrededor de 19.000 pesos nuevos en Colombia y con una tasa de retorno muchísimo menor. La ciudad Infantas, que funciona hace más de 100 años en Colombia, Hoy todavía, después de 100 años de extracción, genera alrededor de 30.000 barriles día. 30.000 barriles. Nos están proponiendo con la técnica del fracking y con el yacimiento no convencional, que además tiene costos asociados económicos que hace que el negocio no sea rentable. Lo que dicen los estudios justamente es que en tres años la tasa de retorno, es decir, el porcentaje de extracción, la efectividad de la extracción del hidrocarburo se va a caer, se va a reducir en un 80%. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Abandonar el pozo, dejarle la miseria a las comunidades que van a recibir ese impacto ambiental y social negativo y abrir otro pozo. Y entonces, seguir abriendo más y más pozos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos condenando a los ecosistemas. Estamos condenando a miles de especies, porque este también es un debate animalista. Estamos condenando a los acuíferos, porque la práctica del fracking también tiene implícito un riesgo muchísimo más alto, porque tiene impactos regionales, porque aquí podemos contaminar acuíferos y fuentes de agua que atraviesan regiones completas. ¿no? Eh, Senador. Quiero preguntarle simplemente a la coordinadora ponente, ¿usted mencionó al senador eh, Ciro? Senadora Miralda, ¿usted mencionó al senador Ciro Ramírez? Sí, sí, simplemente el presidente de Ciro. Senadora Miralda, decir? Será, senadora, escúcheme un segundito, ¿usted mencionó su intervención al senador Ciro Ramírez? ¿Qué le está pidiéndole una réplica? ¿Usted lo mencionó en su intervención? Ay, eh, está a la pregunta que él hizo con base en, el, en la solicitud de pero de... bueno, un minuto, termine y, y le, le quiero... recuerdo no estamos votando, estamos votando la proposición de eliminación de los artículos, ya entraremos de fondo en el articulado. De un acuerdo, minuto, su... senadora Meraldo. Gracias, presidente. Simplemente estaba respondiendo los argumentos que se han planteado acá para eh, eliminar el artículo. Quiero solicitarle a la plenaria del Senado que con base en esos argumentos que nada tienen que ver con el debate y con la discusión de fondo, Votemos negativo a esa proposición y avancemos con el debate de la apula. Informa Hispan TV. ¿Quién decidió que el dólar será la moneda global? Con esa polémica pregunta, el presidente de Brasil estremeció la hegemonía de la moneda estadounidense en la economía mundial e incentivó otra vez la idea de exajudirse de ese dominio. De hecho, Lula da Silva no es el primero en hablar de la necesidad de desdolarización de la economía mundial, pues países como Rusia, Irán y China ya han lanzado el proceso con la meta de minimizar el dominio de Occidente. La prensa analiza lo que sucede con el dólar. Después de décadas de unilateralismo estadounidense, la desdolarización ha cobrado impulso en tan solo unas semanas, informa South China Morning Post. Además señala que un orden financiero alternativo liderado por China y Rusia traería equilibrios ya ausentes en el actual orden dictatorial bajo control de Estados Unidos. Para la jornada, el debilitamiento del dólar, parte vital de la diplomacia de fuerza de Washington, centrada en el unilateralismo agresivo, pondrá fin al abuso de su preponderancia monetaria y el uso de sanciones como arma. La desdolarización, según el medio, será costosa para el mundo, pero dolor a corto plazo, ganancia a largo plazo. El consultor principal del sector bancario estadounidense en un artículo para The Mises Institute alerta que el caos inició desde que el dólar ya no fue dinero fiduciario que solía ser antes de la década de los 70 y no se podía canjear por un bien deseable como el oro. Esta característica ha conducido al dólar en los últimos 50 años a una inflación rampante. Almayadeen estima que el medio de cambio desarrollado por los países del BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái suplantará al dólar como principal moneda de reserva del mundo, respaldada por materias primas y que no estará controlada por un solo país. Entretanto, según estimaciones de Bloomberg, el dólar podría caer hasta un 15% frente a las principales divisas del mundo en el próximo año y medio, mientras cada vez más países buscan hacer sus depósitos en reserva en una moneda que no sea la moneda de Estados Unidos. ...informa... ...24 diagonal 7 canal de noticias... ...qué tal, buenos días... ...un gusto y bueno, un saludo para toda la audiencia también... ...bueno, ¿cómo está el conflicto? ...tenemos entendido que tienen previsto seguir con el paro... ...porque todavía uh -huh. no ha, no hay una negociación encaminada... ¿Cómo, ...¿cómo está? cuéntemelo... ...sí, nosotros tenemos previsto... ...de acuerdo a lo que estableció en nuestro congreso... ...el congreso de nuestra organización este la segunda semana de la continuidad del plan de lucha con un paro de 72 horas que comenzó el día de hoy y que va a finalizar el día jueves con este seguramente actividades regionales, provinciales en el día de mañana para seguir, bueno, manifestándonos y visibilizar el conflicto que tenemos con la provincia de con el gobierno de la provincia de Reunión Y por qué tanto, hace qué señales ratifico? ha dado qué señales ha dado el gobierno de la provincia de Río Negro? No, en el, en el día de ayer tuvimos una convocatoria por parte del gobierno. Uh -huh. Nos reunimos con el Ministerio de Educación en esta convocatoria que le hizo a, a todos los gremios estatales para analizar el proceso inflacionario y el impacto del mismo en los salarios, eh, a la cual asistimos porque creíamos que era importante ...aprovechar todas las instancias de diálogo y así le pudimos manifestar claramente lo que... ...bueno, venimos insistiendo en cada uno de los pliegos y que el viernes, que tenemos una nueva instancia de paritaria... Eh, ...es necesario que el gobierno venga con una propuesta seria que contemple los requerimientos que nosotros venimos insistiendo. Ahora, ¿el gobierno por... por qué cita a todos los gremios juntos cuando hay un conflicto tan grave como el que eh, atraviesa las escuelas rionegrinas? Sí, yo entiendo que no, no no seguramente el gobierno debería responder esta pregunta mejor, pero yo lo que puedo entender es que hay una preocupación postelectoral, obviamente que el impacto del conflicto eh, ha repercutido en el interior del gobierno, que han tomado nota de algunos reclamos y que necesariamente tiene que haber una apertura en el diálogo para escuchar sinceramente lo que necesitamos. Porque nosotros hemos venido teniendo paritaria, creo que vamos a... ...a tener la sexta propuesta salariana. La condición para que haya negociación paritaria es que no haya eh, conflicto. Que no haya conflicto. Eh, los presentó... gobiernos no negocian cuando ah, ah, hay paros. No, pero la patronal, cual, sea un gremio privado o uh -huh. cualquiera... ...tampoco el Ministerio de Trabajo interviene claro. rápidamente para decir... ...señores, eh, si, no hay, hubo, no hubo si hay paritarias... Sí, hubo, pero la desconocieron. Ah, claro, tenés razón que no la aceptaron. O sea, porque también está eso... Se, de, se desconoce y listo y chao. Claro. Este, oh, eh, seguimos se había cortado Gustavo. Sí, sí, se cortó la señal. Bueno, le estaba le estaba diciendo uh -huh. por qué por qué si, si el mecanismo de paritaria generalmente uh -huh. contempla precisamente que haya una negociación y durante sí. la negociación que no haya conflictos. Bueno, acá no es el caso, el conflicto uh -huh. permanece, se hace preocupantemente largo y uh -huh. le quiero preguntar si ustedes lo ven Eh, digamos Creo que a ustedes no les conviene un conflicto largo uh -huh. Al gobierno tampoco, mucho menos a los chicos que van a la escuela Pero uh -huh. sin embargo esto eh, persiste, ¿no? Sí. sí, sin duda a nadie le gusta estar atravesando por esta situación la, Nuestros compañeros, compañeras Los maestros y maestras prefieren estar en las aulas con los estudiantes Pero bueno, eh, mientras esto que yo te les decía Que eh, no haya una un entendimiento, porque en realidad encuentros con el gobierno existen, nosotros vamos a ir por la cesta paritaria, pero mientras en ese encuentro no haya una escucha realmente y no haya nosotros no sintamos que hay una dilatación en los tiempos y que realmente haya una propuesta concreta, creo que vamos a ir encauzando eh, a resolver este conflicto. Lo que no, no viene sucediendo es eso, nosotros venimos con el planteo, nos escuchan, nos dan una respuesta que no es convincente porque no es acorde tampoco a las necesidades que nosotros este, atravesamos como como sector educativo y seguimos en, en la discusión en el medio este, de todo este conflicto. Por lo tanto, creo ¿Quién, que estamos... ¿quién es, el, ¿Quién es el interlocutor en el gobierno o interlocutora en el gobierno para la negociación con ustedes? Nosotros tenemos eh, las discusiones y el interlocutor directo es el ministro de Educación. Pablo... Pablo Núñez. Núñez. Bien. ¿Y eh, cuán grande es la diferencia entre lo que ustedes piden y lo que les ofrecen, que no hay manera de llegar a un término medio? Bueno, esto hay que tratar de entenderlo como un proceso. Nosotros en, en, en el año pasado ya cerramos el año con un conflicto diciéndole al gobierno de que nosotros en la pauta 2023 queda que es la de este año íbamos a necesitar, por un lado, recuperar todo lo que habíamos resignado en el 2022 y en el 2021. Y esto lo explico rápidamente para que se entienda. Nosotros en el 2021, con la pandemia, resignamos algunos aumentos salariales en función de que el presupuesto eh, el presupuesto de la provincia era necesario focalizarlo en las áreas más sensibles como salud. Entonces dijimos, bueno, vamos a pasar la discusión salarial para el 2022 y quedamos en un despasaje importante. Entonces, este año necesariamente teníamos que recuperar. Entonces le dijimos al gobierno que todo aumento que íbamos a tener este año se tenía que sentir en dos dígitos para la primera parte del año. Entonces, nosotros en, en, en febrero y en marzo, que tenemos los gastos de inicio, era el momento ideal para cerrar con dos dígitos. A nosotros, si nos eh, ¿qué hizo el gobierno en ese momento? Nos ofreció lo que el REN que es el, el, la estadística que estipula más o menos el proceso inflacionario durante todo el año, decía que íbamos a estar en 5 puntos, en 6 puntos en febrero, entonces estábamos muy lejanos a esas dos cifras. Si el gobierno no hubiese hecho la, la última propuesta en febrero, yo creo que hoy no estaríamos en esta situación. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es eh, una propuesta que supere el proceso inflacionario, del mes de febrero, o sea, estamos hablando de un 15%, y después que se ajuste a, a las estadísticas que, que, que, que vayamos estipulando en función de un prorrateo de, de, de, del IPC, que nos va diciendo eh, para, para no quedar por debajo del proceso inflacionario. O sea, ustedes demandan una actualización periódica. Una actualización mensual, ajustado, ajustado a, no solamente al, al, al REN, sino también a un, a un prorrateo que establezca un porcentaje promedio de lo que debería estar una canasta básica en la zona de la Patagonia, Patagonia. ¿Por qué decimos esto? Porque las variantes que se toman a nivel nacional a veces están muy lejanas a lo que pasa en la Patagonia. Sí. Entonces de decimos que tiene que haber un prorrate prorrateo en ese sentido. ¿Cuál es el piso que piden entonces? 15% para febrero. Pero y desde que, ahí ¿cómo se desde... traduce en un salario eso? Y eh, primero que nada que un maestro o una maestra que recién se inicie uh -huh. Deje de cobrar 130.000 pesos, que uh -huh. es lo que está cobrando ahora uh -huh. Para llegar a 170.000 pesos, ¿sí? Y no quedar por debajo de la línea de la pobreza ¿Y el gobierno cuando está ofreciendo en concreto? y está ofreciendo, no, los ofrecimientos que ha hecho hasta ahora No superan el 5% O sea que cómo quedaría el salario Están lejísimos y no quedaría 30.000 pesos todavía por debajo del proceso, de, por debajo del, del, del salario mínimo que necesitaría. Serían 130.000, 140.000 pesos. 100 eh sí, 140.000 pesos. Claro. Bueno, bueno, perfecto, Gustavo, este le ofrezco que cuando haya una novedad nosotros estamos todos los días de 10 a 12 uh -huh. eh, nos haga nos haga llegar la información así rápidamente informamos a la comunidad neuquina. Dale, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Hasta aquí, Momento Noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.